Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Atención a petición. Se empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja. Un programa musicalmente incorrecto.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 un programa de radio musicalmente incorrecto, lleno de sus versiones sonoras. En la locución estamos con Liliana Daunes, Quique Peso y yo que soy Moyano Silva. En la operación técnica, decílo vos. Está Diego, ¿no? Está Diego, sí, sí. Lo podés ver claro. ahora en el YouTube. No, en el YouTube no. Eh, en el Twitch, ¿no? De la otra vez. De Radio de la Azotea. Eh. ¿Podés decir las otras vías de comunicación, Lara? Mail gmail.com Puedes enviar los mensajes al más 549 223 582 8700. Perfectamente. Eh, y. Eh, nos podés ver en el Facebook, en la Otra Oreja, donde están alojados los programas anteriores, ¿sí? ¡Hola Willow! Hola, ¿y vos Río Gael Natsman Soria Sí, cómo me vas a reconocer a tu propio nieto Claro que te reconocí, Río Bueno, este... Y en este programa vamos a tener No solamente un homenaje a los padres Sino también al Che Guevara En un aniversario de su nacimiento Y... Eh, Y después vamos a tener el dúo Bandurrias, un, unos amigos hermosos que se van a México dentro de poquito. Eh, bueno, y ahora... Bueno, ¿cómo? ahora basta de chamullo y empezar con la música incorrecta. Perfectamente, así comenzamos. La otra oreja, número 571. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Bueno, y se ha cumplido en varios países el Día del Padre. Para muchos es el Día Comercial, ¿no? Y lo primero que salen son las, las encuestas sobre cuánto han gastado, en qué han gastado los, eh, los hijos... O las esposas de los padres ¿no? Eh, pero en este programa vamos a a recordar a, a, unas, a, unos, eh, a un papá que nos representa algunos nos representan escuchamos Ismael Serrano papá cuéntame otra vez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 Mueren en Bosnia, los que morían en Vietnam ahora, mueren en Bosnia, los que morían en Vienna. Hola, abuelos, felicidades, padre, que lo pases muy bien. Y espero que estés la otra muy feliz con el Día del Padre la Y que la pases muy bien, un besote Gracias Río La otra oreja latinoamericana Bien, y vamos a... En esta otra oreja latinoamericana Vamos a escuchar um, distintas músicas eh, Digamos, el, que tienen que ver con el Che Guevara No, el... Hace pocos días se cumplió un aniversario más de su nacimiento Y nosotros lo recordamos fundamentalmente con la música Y vamos a escuchar Entonces Ahí, de Venezuela En la guitarra Alí Primera Hacen mil hombres Hacen Mil Hombres, tributo al comandante Che Ali Primera, por la otra oreja Hacen Mil Hombres, nacieron Múltiples como la caña la de un niño, hombre y pueblo Tus manos son la montaña Son maestra y valle grande. Son guerrillas, son granma. Son Cuba libre, son patria. Tus manos siguen viviendo, dicen pueblo, pueblo, pueblo. Tus manos siguen viviendo, dicen fuego, fuego, fuego. Tus manos muertas están viviendo. Hoy que aprieta el gatillo, combatiente y guerrillero, día que enorme fusil, la voluntad de los pueblos, tus manos siguen viviendo. Dicen fuego, fuego, fuego. Tus manos buscan tu cuerpo. Dicen pueblo, pueblo, pueblo. Tus manos, tus manos, che, tus manos llenan de fe, llenan de fe la victoria, tus manos, tus manos che, cantando les dice el pueblo, hasta siempre venceré. porque tus manos no te las cortaron rogar se luchando porque tus manos no te las cortaron rogando primera haciendo el homenaje al Che Guevara y hay alguien que escribió y ese argentino por accidente y latinoamericano por vocación que en 1966 después de haber estado en ninguna parte un hombre preparaba la memoria y la esperanza para que la vida volviera a América Ramón Ramón era su nombre de guerra Coche, no pueden lucir tan bellas Y digo que es culpa de ella De la noche, el universo ¿Cuáles son culpables los versos De que haya noche si estrellas? Yeah. Estamos escuchando Son los sueños todavía Gerardo Alfonso, Ireno García Y Santiago Feliú, por la otra oreja De este pueblo de gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras y son otros desde entonces. Hey! Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas donde tú vas, el fin del siglo anuncia una vieja verdad, los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Yo sabía bien que ibas a volver. Vas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvidas. Tú sabías que desde aquella vez vas a crecer que ibas a quedar. Porque la fe clara limpia la herida Porque tu espíritu es humilde y renace en los vida Después de tanto tiempo y tanta tempestad Seguimos para siempre este camino largo largo por donde tú vas Por donde tú vas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 Son los sueños todavía los que tiran de la gente como un imán que los une cada día no se trata de molinos, no se trata de un picote algo se templa en el alma de los hombres una virtud Que se le va por encima de los títulos y nombres, después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre ese camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas, el fin del siglo anuncia una vieja verdad.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 Y seguimos homenajando al Che Guevara. La era está pariendo un corazón. Ibrahim Ferrer a y Omar Portuondo por la otra oreja. A ver cómo ando para reírme mientras que el llanto con voz de templo Me la sana regando el tiempo mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado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 Seguimos homenajeando al Che con nuestra música Seleccionamos también Ángel Parra desde Chile Guitarra en duelo mayor por la otra oreja Soldadito de Bolivia Soldadito boliviano Armado vas con tu rifle que es un rifle americano Soldadito de Bolivia Es un rifle americano. Te lo entregó un asesino, soldadito boliviano, regalo de Mr. Dólar, para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano, el muerto es el Che Guevara, el argentino y cubano, soldadito de Bolivia, el argentino y cubano. Soldadito boliviano, de luto, pero no llora, aunque lloraré su mano, soldadito de Bolivia, aunque llorare su mano, no llora porque en la hora, soldadito boliviano, nuestra no lágrima y pañuelo sino de machete en mano, soldadito de Bolivia, sino de machete en mano, con el mané que te paga, soldadito boliviano, que te vendes, que te compra, es lo que piensa el tirano, soldadito de Bolivia, es lo que piensa el tirano. que ya es de día Soldadito boliviano y ya todo el mundo porque el sol salió temprano Soldadito de Bolivia porque el sol salió temprano. Seguro, soldadito boliviano, que a un hermano no se vende, que no se mata un hermano. Soldadito de Bolivia, que no se mata un hermano. Otra oreja cubana. Dice el subcomandante insurgente Marcos en uno de los muchos rincones de la realidad americana, ese hombre recordaba y en sus recuerdos vivían en todos nuestros hombres y mujeres que vivieron y murieron por la vida de américa. Su nombre y su recuerdo fueron enterrados por los sepultureros reiterados de la historia. Para algunos se llamó Ernesto y se apellidó Guevara de la Serna. Para nosotros fue y es el Che. Y el subcomandante insurgente Marcos en ese momento decía, ciudadano al mundo, Che recuerda lo que ya sabíamos desde Espartaco y que a veces olvidamos. La humanidad encuentra en la lucha contra la injusticia un escalón que le eleva, que la hace mejor, que la convierte en más humana. Hace unos años el, el Che soñaba y repetía el sueño de una realidad transformada Nueva, mejor El sueño de la rebeldía Y en nuestro homenaje al Che Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez Yo digo que las estrellas Yo digo que las estrellas le dan gracias a la noche Porque encima de otro coche no pueden lucir tan bellas y digo que es culpa de ella de la noche el universo ¿Cuál son culpables los versos de que haya noches y estrellas? Yeah. Yo digo que no hay quien crezca, más allá de lo que vale. Y el tonto que no lo sabe, es el que en Sanco se arresta. Y digo que el que se presta, para pegonte el veneno. Es doble tonto y no quiero, ser bailarín de su fiesta. no hay talante más caro que el ir desnudo pues cuando se tiene escudo luego se quieren los guantes ya que diga Ante. digo que no hay más canto que el que sale de la selva Y que será el que lo entienda fruto del árbol más alto Y digo que cuesta tanto y que hay que cruzar la tundra Pero al final la penumbra se hace arcoiris del ca Estás escuchando según la otra oreja. Bueno, si Lara no me dice nada, voy a leer ¡Ew! los mensajes. ahora vas a leer los mensajes. Eh, sí, discúlpame, no te quería interrumpir, pero bueno. Está bien, voy a leer los mensajes. Está... Um... Eh, Alejandro desde Buenos Aires dice un abrazo grande en esta semana tan cara a nuestra historia claro, el 19 de junio han secuestrado no solamente a, a Daniel Román, un amigazo un compañerazo sino también ese día a Luis Conti y a mi viejo a Gregorio Nachman el 19 de junio del 76, 49 años y hay varias movidas en Mar del Plata eh, el 19 a las 11 estaremos en Rivadavia 2380 al pie de las de las estatuas de Sui Generis... ...que está la baldosa vandalizada de Gregorio Nachman, la, la arreglaremos... ...y a las 4 de la tarde, digamos, la descubriremos... ...y después a las 6 y media iremos para Plaza España... ...con muchos teatristas de Mar del Plata... Y ahí proyectaremos Gregorio Pornachman. Bueno, está Pipo Camargo, dice hace. dice abrazos. Eh, bueno, y le decía que hace como tres meses que no como un buen asado. en lo de Pipo, ¿no? por supuesto. Y dice: son épocas difíciles. Eh, María Eugenia desde la Ciudad de México, abrazos, eh, Nata desde desde desde San Jacinto es ¿eh? sí eh, escuchando escuchando la otra oreja eh, Jorge de Villa Crespo estrella de León Guanajuato eh, dice bueno eh, eh, saludamos muy especialmente a Pablo Pablo viento de de no solamente de de los auténticos decadentes, sino de hisponoparlantes. Un, un muy feliz cumpleaños a Pablo, y eh, dice Estrella que se desbloquearon una parte de mis recuerdos con soldadito de Bolivia, sí, una canción que cantamos en los 70, acá. Bueno, el doctor Alfredo Grande, un saludo, Cori desde Mar del Plata, Maine desde La Plata, eh, Gaby. Desde la Ciudad de México, eh, aquí precisamente hay un dúo que va a ir para allá. Y ojalá puedan combinar con el Café Infinito para, para que tengan buena música. En Café Infinito, allá cerca de Tacubaya, en la Ciudad de México, un café. El café no se lo pueden perder de ahí, ¿eh? Bueno, está Mariano. Mariano Popelle dice ajedreciando con la otra oreja. Eh, gracias Mariano. Eh, Marcelo Caniete de Mar del Plata dice que estamos que el el jueves vamos a estar juntos. Jorge Sancho Luz, Sancho Luz que es oftalmólogo, no, eh, haciéndole honor a su apellido. Eh, bueno, abrazo Jorge, nos vemos el sábado seguramente, eh, Gustavo Jones desde Mar del Plata, o no sabemos de dónde, Lali desde Mar del Plata, Erika desde Veracruz, hace un calorón, dice saludos de Camilo y de toda la familia. ...Isla, desde Buenos Aires... ...Walter Mesa, desde Buenos Aires también... ...Gustavo Chávez Pavón, el, un muralista increíble... ...desde los alrededores de la Ciudad de México... ...Liliana Daunes, por supuesto, escuchando el programa... ...Claudia Reyes, desde Veracruz... Eh, ...bueno, eh, eh, un abrazo Claudia... ...dice, eh, ¿cuándo vuelves a México?... Ojalá pueda volver. El Gabo Sequeira, escuchando el programa. Quimei, del EMAD. Eh, Rafael Sevilla Zapata, desde México. Graciela, del Zunda. Selva, dice, bueno, eh, escuchando el programa. Carla Lara... ...bueno Edu... Desde... ...no decíamos que la Otra Oreja... ...tiene mucha música y pocas palabras... Sí. ...cortala con los mensajes... ...está bien la corto... ...pero hay que pasar... Eh, eh, ...tres... ...tres saludos más ¿no?... Eh, ...Carla Lara desde Tegucigalpa... ...en Honduras... ...Tati Almeida desde Buenos Aires... ...la madre de Plaza de Mayo... ...Lili... Eh, ...desde el Gran Buenos Aires... Eh, ...Bea... ...desde Mar del Plata... Eh, ...bueno... ...y... ...y seguimos con los mensajes... Pero ahora vamos a la música. Eh, pasamos la otra oreja argenta, ¿te parece? Eh, porque tenemos invitados, invitados muy especiales, que se van a México. ¿Van a pasar por el Café Infinito, Benja? Hola, muy buenas noches. Eh, Eduardo, buenas bueno. Noches. Qué alegría este, estar nuevamente en este programa. A los oyentes eh, les contamos que somos el dúo Andurias, uh -huh. integrado por uh -huh. Natiane. Hola, buenas noches. Y bueno, quienes les habla Benjamín Gacé. Y sí, Eduardo, tenemos ahí un montón de proyectos, pero el que hoy nos, este, nos tiene como eh, muy entusiasmado es que vamos a, a viajar a México. Y vamos, uh -huh. nos, nos tiene muy entusiasmado porque fascinados por por descubrir, descubrir, conocer, este, este es como una cultura que nos, nos interesa, es atrapante, ¿no? Uh -huh. Y iba escuchando eh, los mensajes de los oyentes, ¿no? Cuánta gente de México y algunos de tus oyentes los conozco. ¿Así? ¿Ah, por, por ejemplo, una persona muy importante en mi vida. Ha sido Alfredo Grande. Alfredo Ajá. Grande yo lo considero como uno de mis maestros. Eh, si está pegado ahí, la verdad que todo el cariño, todo el amor, porque es una persona que ha abierto los ojos de alguna forma y me ha ayudado a entender lo que estaba, lo que yo estaba haciendo. Bueno, nada, se bueno, me ocurrió. Alfredo Grande es, es, es de Boca, pero es buena gente. Pobres, po pobres, ¿no? Pobre. No, Pero, no no vamos a entrar eh, eh, por, no no digo, no también digo claro, no vamos a decir para claro. sí, no no no por favor bueno este y musicalmente cómo empezamos esta este encuentro bueno Vos sabés que nuestra música la intenta rescatar así como O está muy influenciada, muy consustanciada con la raíz eh, folclórica latinoamericana uh -huh. Argentina, pero también latinoamericana Y si te parece empezamos con un clásico eh, que se llama Las Golondrinas Dale, ¿Sí? hablando Dale. de bandurrias, ¿no? Bandurrias <risa> tiene que ver con, con los pajaritos <risa> Hay claro una, sí. un pajarito que se llama sí, oh, bandurrias Bien ¿no? picudo Lo conocemos tuvimos el gusto de conocerlo allá por el sur de argentina uh -huh. a dónde te irás volando por esos cielos bracita negra que ilustra la claridad Detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Velero de la tormenta se van las nubes y en surcos de luz dorada se pone el sol y como sílabas negras las golondrinas. Dicen adiós, dicen adiós Vuela, vuela, vuela golondrina Vuelve del mas allá el mar. Un cielo de barriletes tiene la tarde El viento en las arboledas cantando va y desandando los días. Mi pensamiento también se va, también se va. Cuando los días se acorten junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer. Levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, vuela, vuela golondrina. Vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida la luz cruzando el mar vuela vuela vuela vuela vuela golondrina vuelve del más allá vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz cruzando el mar el mar que bueno el Andurrias dice Jorge Sancholuz, hermoso tema Las Golondrinas, que voz Gracias, Nata dice Que bella y dulce voz esa cantora Maravillosa Un lujo, gracias Edu eh, Gustavo Maya Mayo, desde Almagro En Buenos Aires eh, Nos saluda eh, Bueno, este Estrella desde León En Guanajuato, dice Pintando con la otra oreja Efraín desde Puebla Dice un gran abrazo Estaremos ahí virtualmente el 19 Y siguen los mensajes eh, Lujo tener al dúo Bandurrias acá Que se van para México Pero yo les voy a dar algunos detalles De gente que tienen que ir a ver ¿sí? bueno. a, a Puebla a, Hermoso Puebla eh, Bueno, hay muchos lugares Él nació de México también eh, Pero me encantaría que No sé qué, qué repertorio trajeron Pero... ¿Charlie García o Víctor Jara? Uh, bueno, sí, claro que sí Pues eh, sabes que Este tema eh, Que se llama Manifiesto uh -huh. De Víctor Jara Es un poco el, el sentir que tenemos con lo que estamos haciendo, ¿no? Recuérdeme, compañera, canción... Que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Eso. Esa frase nos encanta. Wow. Esa es la canción, es... eso es lo que nos lleva. Es un pulso. ¿Sí? Vamos. Vamos. El dúo bandurrias. bandurrias. Să antiguas glorias y penas Aquí se encajó mi canto Como dijera Violeta Guitarra trabajadora Con olor a primavera De ricos mi cosa Que se parezca Mi canto Es de los Andamios Para alcanzar Las estrellas el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas no las lisonjas fugaces Ni las famas extranjeras Sino el canto de una lonja Hasta el fondo de la tierra tot Nueva siempre será canción nueva ¡Wow! ¡Qué buena canción! ¡Qué buena voz! Eh, los espera Efraín desde Puebla, eh? dice, esperemos verlos por aquí. Eh, bueno, eh, siguen llegando mensajes. Eh, digo yo, eh, ¿tienen alguna presentación en Mar del Plata antes de, de irse? Tenemos una, sí, sí, sí, acá eh, en Mundo Mandala. Ajá. Que es, eh, Maipú Un espacio que de Cecilia Leonardi uh -huh. eh, Ese día es el sábado 5 5 ¿sí? de julio Te tiro una, Eduardo sabes uh -huh. que es previo a mi cumpleaños Perfecto. Así que va a ser Una poco de despedida de Mar del Plata Y también un festejo de cumpleaños Perfectamente ahí Sábado 5 de, ju de julio Sí, julio Y sabés es que julio? Te quería decir Somos nuevitos en esto ...pero tenemos Instagram... ...entonces quizás... ...la gente se puede ir contactando... ...para ir reservando... ...y ahí le vamos a decir... ...el domicilio... Eh, al Instagram de... ...BandurriasDuo... ...¿sí? Claro, sí, sí, sí... Bien, bien... bien. Ya vamos a andar... Avisando. Pero... ...son nuevos en las redes... ...pero yo los conozco... ...hace algún tiempo... <ríe> ...sí... Eh, la conozco desde varias... ...varias formaciones... ¿no? Eh, ¿No? Sí, claro que sí. Buenísima. Las y, sí. uh -huh. y, y Benja y... fue mi profesor frustrado de guitarra. <risa> <risa> Pero frustrado por ambas lados, ¿no? Por, mm. um, por mí y por Benja. Um, bueno, y ahora, ¿qué tema van a hacer? Este lo eligen ustedes. Mm, El próximo bueno. lo elijo yo. Ah, bueno. Sí, ¿Vos quisieras hacer... Eh... ¿Vamos con qué bonito? Ah, sí. ah hay, ¿Hay un... Dejé el, el, el transporte allá afuera. Ah. No, lo tengo acá. No, ahí, vamos está, a hacerlo. ahí está, qué ahí bonito. está. Bueno, este es un tema de Alberto Más. Rojo que nos gusta mucho. Hace poquito que lo hacemos, pero nos gusta mucho y nos gusta hacerlo. Entonces se los vamos a regalar. ¿Así? Muchas gracias por todos los mensajes y... Y bueno, no, por estar acá. No, estamos para compartir. Claro que sí. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, que curioso, que bonito Que haya idiomas, mil maneras de decir amor Que curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz Que bonito que es el ritmo del vals Que bonito que es el viento en tu pelo, qué curioso que haya cinco dedos la palabra amigo y que los colores sean como son, Que curiosa es la verdad en tu boca, Que curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que es la luz a la mañana. Las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Que haya treguas, que haya paz Qué bonito que es el ritmo del bar Qué bonito, qué bonito realmente ¿De quién es este tema? De Alberto Rojo Ajá Sí, es un músico que hace unas tiene unas composiciones hermosas. Y es, es eh, científico, ¿no? Es científico, es, eh, sí. sí sí ciencia. Vos sabés que eh, hay un par de temas que los interpretó Mercedes. No sé si los llegó a grabar, pero sí he visto cosas... Eh, Mercedes Sosa lo ha interpretado en vivo. Uh -huh. este. Bueno, eh, se acaba nuestro programa y este tema lo elijo yo. Claro que sí. Eh, en nuestro programa, el 571, hemos terminado con unas 450 versiones diferentes de hasta siempre pero nos falta la versión de bandurrias dúo bueno muchas eduardo. gracias por gracias, haber eduardo. compartido nos vemos el, el 4 de... el ¿verdad? 5 sí, de sí. julio el 5 de julio bueno eduardo la verdad que una felicidad enorme la verdad que siempre es un placer charlar con vos estar en esta casa tan tan querida para nosotros, uh -huh. este y bueno, un abrazo grandote a toda la audiencia, sí? sí. Gracias, buenas noches. Hasta siempre. que entre la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu redir la presencia comandante que de la brisa con sol primavera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 Se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara. ¿Escuchamos en el Facebook o hasta la próxima semana? La otra oreja.